¿Mecha? No conocían los piolas, eh, porque el que se hace el piola. Lauti Pérez. Es falso que está, el que no está no hace falta Y no como al extremo, no le pegamos Ni le hablamos, no le llamamos Y le estamos dominados Tomamos lo que nos el Como no le pegamos Ni le hablamos, no le llamamos, Ni le ha dominado, tomamos lo que te piden ni